como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Imagínate que te pongan una central nuclear en tu barrio o en tu pueblo. Eso fue lo que firmó primero Cristina Kirchner y luego ratificó Mauricio Macri. ¿Con quién firmaron? Con el Estado chino. El lugar elegido para la central nuclear, la provincia de Río Negro. Cuando la gente se enteró, armó asambleas hasta en la Catedral de Viedma y lograron así frenar ese proyecto. ¿Cómo hicieron? ¿Qué significa decidir y qué significa delegar? ¿Cómo está la Patagonia frente a este tipo de modelos extractivos? Otra noticia, ¿cuál fue la superstición china que usaron para rechazar a la comitiva de ese país que llegó a la provincia para instalar la central nuclear. Vamos a hablar sobre energías renovables y también sobre lo que pasa cuando la sociedad está en movimiento en lugar de quedarse sentada esperando. Además, propongo Orejas bien abiertas que llega Pablo Marchetti con la música que propone en El Grito Pelado. Y diré, antes de empezar, unas breves palabras. Decimo. comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir De, Simú. de Simú, hoy está de viaje, estamos en Bierma, en Río Negro una provincia que de pronto salió masivamente a decirle no a una planta nuclear. Y queremos enterarnos de cómo ha sido esta experiencia, esta historia, que todavía está en juego. Así que, por lo pronto, les pido que se presenten. Bueno, mi nombre es Fabiana Vega eh, y estoy soy activista de hace años, pero por la cuestión nuclear, eh, fundamentalmente... este el Luis García, eh, soy párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, de acá de Viedma, que incluye la catedral también de la ciudad. Y aquí estamos justamente en, el, en la parroquia agradeciendo el espacio para poder hacer el programa. Bueno, mi nombre es Andrés Dileo, soy ingeniero en recursos hídricos, soy miembro de la Asamblea No Nuclear de Viedma desde un inicio y bueno, ...con mis compañeros trabajando arduamente... ...justamente ahora en este tema de la instalación de la central nuclear. Ahora, ¿y qué fue lo que pasó? Un día apareció una noticia de que iban a tener una central nuclear... ...y ustedes sabían que esto podía ocurrir... ...¿cómo fue que nació esta experiencia? Bueno, el gobernador estaba con el presidente en China... ...y desde allí anunciaron que eh, iba a haber dos nuevas centrales nucleares en Argentina... ...una tercera en Atucha... ...Atucha 3... ...y una, una tercera, una cuarta digamos... ...una tercera Atucha... ...y una quinta en Río Negro... Eh, ...a partir de ese momento... ...bueno... Eh, ...la reacción de... ...ustedes ni idea tenían de eso... O sea, no, ...no, no, no, nadie tenía idea... Eh, ...a partir de ahí fue la reacción de la gente... ...en realidad de las asambleas... Eh, ...de lo que yo conozco... ...de todas las asambleas patagónicas... ...que en principio... Eh, escribieron una carta abierta al gobierno chino repudiando la instalación de las dos centrales nucleares y, y después bueno eh, es decir una una propuesta del padre Luis García de convocar a la gente que estuviera preocupada por esta te eh, temática eh, a la, a reunirse en la asamblea en la catedral asamblea en la catedral a ver Luis cómo es eso cómo se va a hacer una asamblea en la catedral <risa> se puede hacer una asamblea en la catedral se puede hacer, pero... y de hecho, de hecho nosotros ya hemos hecho varias. Ah bueno, yo pero... conocía catedrales que parecían un poco ajenas a las asambleas. Tantas pero... cosas se han hecho en las catedrales. Ah, Entonces, así que hacer una asamblea por la vida me parece que esto es muy importante además yo creo que va en línea con esa invitación a la que, que nos hace también el Papa Francisco desde la Laudato Si, ¿no? A ser constructores de un mundo nuevo y a cuidar la casa común y Entonces me parece que qué mejor ámbito que la catedral para hablar de un no a la instalación de una central nuclear y de un sí a la vida y de un sí a las energías renovables. Eso es eh, algo que, que va con el espíritu eh, del Evangelio y que va con el proyecto de Jesús y que va con el proyecto del reino. ¿viste? Entonces yo en ese sentido ni me ha despertado ningún interrogante el hacer esta asamblea en la catedral, y de hecho, eh, el, desde un principio la brindé, brindé el lugar eh, para estas asambleas. Luis, un detalle, ¿de dónde sos? Soy de la provincia de Almería, en el sur de España, pero ya llevo 24 años acá en Viedma, eh, en la diócesis de Viedma, pero residiendo estos 24 años aquí en la ciudad de Viedma. Estamos en la parroquia de la Catedral de Viedma, hablando con Fabiana Vega, con el padre Luis García y con Andrés Dileo. Y entonces, a ver Andrés, ¿qué pasó en esa primera asamblea? ¿Cuánta gente vino? ¿Cómo, ¿Cómo empezó a desarrollarse este proceso de rechazo a la central nuclear en Río Negro? Bueno, justamente luego de que el padre Luis... Eh, y el obispo Esteban no también dieran este puntapié inicial, es decir, bueno, abrimos las puertas al debate, justamente, como decía Fabiana, todos nos empezamos a desayunar de la noche a la mañana, leyendo a través de los medios, eso fue en el mes de mayo, más o menos, mitad de mayo, eh, a través de los medios de nuestro gobernador, anunciando desde China la instalación de esta central nuclear, bueno, empezaba a, a reinar un des un desconcierto y un descontento entre la población, pero sin ningún tipo de encauzamiento. Desde el gobierno no había respuestas más que esas declaraciones. Entonces, bueno, justamente eh, a través de esta iniciativa del Padre Luis, recuerdo que éramos tres personas en el living de mi casa, Fabián, Amanda y yo, justamente tomando mate y diciendo, bueno... Tenemos la, la, la venia de Luis eh, Empecemos a hacer algo Y bueno, fue justamente que decidimos ¿Y qué pasó en esa primera asamblea entonces? La verdad la convocatoria fue muy muy buena Porque bueno, había muchísima gente en la ciudad de Viedma eh, Completamente desorientada y, y sin que nadie eh, Los agrupe de alguna manera la, la respuesta fue Muy interesante Y así se fue sumando muchísima más gente En las sucesivas asambleas Después nos organizamos bastante mejor Con creación de comisiones y bueno Eh, distintas comisiones, pero bueno, la verdad que desde un inicio fue muy, muy interesante. Pero más o menos, ¿no? ¿qué número calculan? De... Puede haber sido 400 personas en la primera asamblea no, no, más, o más. más. La, ¿O primera, más no? la primera yo creo que habría de 600 a 700 personas en la primera asamblea. ¿Primera asamblea? Sí, o sea, ¿estamos sí, hablando de un... un número descomunal? para No, no una... había, había mucha gente, pero más o menos, sí. como estaba la como estaba la que te diera ese día, viste yo que te he acostumbrado un poco a ver el número de... Uh -huh. eh, había como 600 700 personas. Claro, era. conociendo la catedral sí, sí, sabes sí, más sí, o menos cuánta gente hay. ¿Y qué pasó en esa primera reunión? ¿Que empezaron a porque era una asamblea donde todos tenían que hablar o cómo cómo hicieron para poder empezar ese germen de organización? Bueno, eh, la mayoría de las personas que estaban curiosamente nunca habían participado de asambleas o no que sepamos, entonces había que explicarles cómo cómo era esto de participar, de pasar a hablar de decir, de ordenarse para hablar de ser eh, es decir, breves en su en su alocución y, y bueno, ahí sobre la marcha tuvimos que ir poniendo límites porque algunos creían, se entusiasmaban cuando se animaban a hablar y había que limitarlos un poco para que no se fueran por los rampos, bueno, esas cosas, pero bueno, toda la gente queriendo compartir su inquietud y eh, los que tenían algún tipo de conocimiento al respecto compartieron lo que conocían con lo que sabían, sobre el tema. A, claro a compartir los conocimientos, un detalle técnico eran todos católicos los que estaban ahí como en la asamblea en la asamblea una catedral, no para nada es decir, había algunos miembros de distintas comunidades cristianas pero también había muchísima gente de otro ámbito ah, eh, de, de, del ámbito político-partidista de distintas organizaciones sociales eh, personas de distintas instituciones eh, el, también había muchísima gente independiente eh, madres, padres de familia que también querían participar de la asamblea que también estaban preocupados por el tema Y luego, o sea, que era... Eran vecinos, vecinos, vecinos, ¿no? vecinos comunes y corrientes, sí, era sí. muy heterogéneo la Claro, verdad, además sí. tiene un... Había ¿no? ateos, viste también lo hay, ¿viste? budistas, Budista, eh, hay, hay también evangélicos, decir, no, interesante. Sí, sí, solo... Estaba por contar que hay un hermoso linaje de esto, que siempre recuerdo que se en Famatina, que la parroquia también fue un lugar de, de reunión no, de bien. las primeras... Eh, encuentros contra la minería allí en, sí. en la zona entonces, se estaban encontrando, empezaban a intercambiar y también además, eh, digo Andrés con temas un poco desconocidos porque era como que de golpe, se ten, de un día para el otro se tuvieron que enterar del tema nuclear y Sí, bueno, lo que se hizo en un primer momento en esa, en un primer momento, en esa primera asamblea Eh, yo ...elaboré un PowerPoint justamente con las cuestiones técnicas más básicas... Eh, ...respecto a lo que es la tecnología nuclear, ventajas, desventajas... ...los impactos que tiene desde la minería, digamos, hasta la gestión de residuos... ...que es realmente el, el eterno y nunca resuelto problema, de, digamos, de esta industria... ...y a la vez también hicimos algunas presentaciones en diapositiva... ...de los dichos, eh, de las, digamos, expresiones de nuestros gobernantes... Eh, permanentemente, ya desde el inicio, atacando, digamos, este tipo de organización asamblearia. Eh, bueno, justamente decir que la gente que se opone, se opone porque no sabe nada. Todas declaraciones que desde un inicio, digamos, estuvimos que ir escuchando y leyendo. Entonces dijimos, bueno, lo primero que vamos a hacer en la primera asamblea es empezar a brindar toda esta información ...técnica básica... ...para que la gente empiece a informarse... ...por supuesto ellos también sigan estudiando después... ...y que estos discursos... ...digamos, eh, tan simplistas... De, de, ...digamos, de denigrar a la gente... ...y decirle que no saben nada... ...bueno, que la gente empiece a informarse... ...justamente fue uno de los, de los pilares fundamentales... ...en esta cuestión. Ya volvemos porque nos van a contar... ...sobre un comité de recepción... ...a la delegación china... ...organizado por la Asamblea... ...no nuclear de Viedma... ...y nos van a contar también... ...sobre una extraña superstición... ...que conviene escuchar... ...como cuatro veces... ...la revista Mu... ...estuvo en Río Negro... ...y allí tuvimos el privilegio... ...de poder conversar también... ...con la gente de Las Grutas... Bueno, yo soy Marilina Cardelli... ...soy comerciante... ...de Las Grutas... ...y yo no quiero que... ...se instale una planta nuclear... ...en el Golfo San Matías porque pondría en riesgo eh, la actividad turística de este lugar. Hace 30 años que, que vivo, vine a vivir aquí, este es mi lugar en el mundo y bueno, y por eso no querría. Decimu. www.lavaca.org Decimu. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo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 ...la parroquia en la Catedral de Viedma... ...que además es la catedral más antigua de la Patagonia... Es, ...o, o le ...sí, dato. sí, es la más antigua de la Patagonia... ...porque además desde acá, desde Viedma... ...se inició todo el proceso de evangelización... ...de toda la Patagonia... Eh, ...acá vinieron los salesianos... ...pusieron acá un poco la tienda... ...y desde acá ya empezaron a, eh, a evangelizar... ...toda la Patagonia... ...esto nos lo está contando Luis García... ...el párroco... Eh, ...que nos está prestando el lugar como se lo prestó o, se, o invitó o cobijó a la asamblea ¿cómo se llama la asamblea Fabiana? asamblea no nuclear asamblea no nuclear nacida a partir de la noticia que hubo en este año de la intención del gobierno eh, nacional y del provincial de poner una central nuclear en Río Negro Andrés Dileo, ¿qué pasó? o sea, usted me estaba contando que se armó la asamblea Y sabían dónde se iba a ubicar la, la, esa central nuclear? No, en realidad no saben ni siquiera hoy día. Eh, en realidad, desde un inicio eran siete u ocho lugares los posibles, digamos, lugares de emplazamiento de esta central nuclear, que por supuesto no creo, desde mi opinión, que eran tales, porque el emplazamiento de una central nuclear tiene debe reunir muchísimas características técnicas, disponibilidad de agua agua dulce o agua salada también, pero agua dulce para los demás procesos, el agua salada también para eh, enfriar los reactores, eh, sismicidad, bueno, distintos tipos de estudios, eh, distancias a centros poblados, línea de alta tensión, rutas, bueno, tiene que reunir muchísimos eh, requisitos que muchos de estos lugares, los posibles, o al menos los que ellos decían, no, no tenía, simplemente eh, es como que estaban... Tanteando el panorama, a pesar de que seguramente tenían dos o tres lugares ya definidos, eso es lo que yo entendí desde un inicio, más allá que ellos decían que no, que bueno, que había siete u ocho, como que querían despistar un poco con eso, pero en realidad los posibles emplazamientos justamente eran los que se terminó hablando al final de toda esta cuestión que era nuestra costa atlántica o la localidad, digamos, de, de Sierra Grande, ¿no? Claro. Ahora, me enteré que armaron una especie de comité de recepción a una delegación china que llegó justamente para eh, conocer estos lugares y revisar en, en dónde poner la planta. Sí, así fue. Tan pronto supimos del trascendido que en, en principio lo habíamos sabido unos pocos. Eh, tuvimos la idea de de plantear a ver banderas con el número 4, de concretarse la, la llegada de ellos, el número 4 en chino, ¿por qué? Porque el número 4 suena como la palabra muerte para ellos y son tan supersticiosos que evitan el 4 sea en pisos, casas, autos, eh, lo evitan en todas partes, en habitaciones, número de habitaciones, en hospitales, uh -huh. en todo. Eh, entonces, bueno, buscamos el diseño, una de las asambleístas eh, hizo, pintó las banderas y nos fuimos cuatro a esperar a los chinos con cuatro banderas con el número 4. Ah, bueno, dijeron, vamos a jugar con esa superposición, vamos <risa> a jugar <risa> y, y al momento de llegar al aeropuerto, poco, al poco rato de estar, que no teníamos todavía la certeza de que llegaran, eh, Andrés... Eh, ve a algunos funcionarios de, de CONEA que, uh -huh. que, que había reconocido no de una capacitación sí y y bueno entonces dijo bueno ahí tuvimos la certeza de que iban a llegar el resto de la comitiva chinos argentinos y demás y sí fueron los últimos creo en bajar pero se encontraron sorpresivamente con las, <risa> todos con las banderas con el 4 y y creo, por lo que supimos después que de las cosas que más les molestaron fue esto, la presencia de las banderas con el 4 y, y bueno, la batucada que los vecinos le dedicaron todo a, durante 12 horas frente al hotel o sea, una especie de serenata en el hotel eh, con batucada sí, desde las 5 de la tarde a las 5 y media de la mañana del día siguiente ¿Cómo hizo Río Negro para rechazar una central nuclear china? de eso estamos hablando con Fabiana con Luis y con Andrés en la parroquia de la Catedral de Viedma. Estamos hablando de una forma de reacción de la gente, que yo por lo menos considero legítima, en la medida en que se les estaba por instalar un proyecto, por lo menos discutible y sin avisarles. O de otro modo, ¿qué cuestionamientos es el que hacen ustedes a que haya una planta nuclear que tanta gente en tantos lugares dice pero es una energía limpia, etcétera, etcétera? Bueno, en primer lugar... No es ni limpia, ni barata, ni da tanto trabajo como dicen y, y podemos estar hablando horas de esto. Volviendo al te, al hecho este de la comitiva china, a la gente eh, y a nosotros mismos también, no solo es todos los argumentos que nosotros tenemos para decirle no a este tipo de tecnología y no a una central nuclear en nuestra provincia, pero ni en Argentina, ni en nuestra provincia, ni en Argentina, ni en lugar, ningún lugar del mundo, pues sabemos lo que esta tecnología implica. Pero aparte la gente también reaccionó y sigue reaccionando hoy, ha tomado muchísima conciencia, por cómo el gobierno ha tratado este tema desde un inicio, ¿no? Y está relacionado muy, muy a la historia de la energía nuclear, ¿no? Siempre en unos oscuro secreto, en reuniones entre poca gente, pocos funcionarios, dicho y hecho, cuando empezaron a circular los rumores de que esta comitiva estaba llegando, lo que hicieron ellos, en primer lugar, fue negarlo, decir que acá no estaba llegando nadie, o sea que ya eh, demuestra, digamos, eh, eh, una gravedad institucional muy profunda, ¿no?, Neg Información ya desde un inicio o cuando hay eh, este, una comitiva llegando a evaluar los posibles lugares de emplazamiento ¿no? La gente se, la verdad se molestó mucho con esa situación. Claro. Más allá de, de todos los fundamentos de los que podemos tener para decir no, a, digamos a estos emprendimientos. Perfecto. Y Luis, a ver, ¿vos cuál sería el argumento que planteas para oponerte a esa situación de la energía nuclear y demás en la provincia? Yo creo que lo, lo más importante de todo, y el gran problema no resuelto, es qué hacer con los residuos radiactivos Un problema que incluso en los países más avanzados, los países europeos, Estados Unidos, Japón, tal, eh, es un tema que, que aún no se le ha encontrado esa solución definitiva. Y de hecho muchos países europeos, y también algunos países en Oriente, por ejemplo Corea del Sur, visto también, manifestó hace muy poco tiempo eh, el, el inicio de ese proceso de desmantelamiento de las centrales nucleares con las que cuenta. ¿no? Claro. Y eso está ocurriendo, está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo pero los Estado, residuos son está... como que son eternos. ¿sabes? Los residuos, claro, son, son eternos, porque además tú imagínate que son miles y miles y miles de años. Entonces, no. por lo tanto, estás como hipotecando el futuro de muchísimas generaciones que están por venir. Y me parece que esto es, ya, ya roza lo, lo, lo ético. Es decir, ¿quién soy yo para hipotecarle el futuro a las generaciones que todavía no existen pero que vendrán ¿quién soy yo? ¿o quiénes somos nosotros para hipotecarles el futuro? entonces es un tema bastante grave si tú me dices no hay otra solución es decir entonces hay que elegir Eh, el, mal lo mal, el mal menor viste claro. pues bueno, ¿viste? tendríamos que aguantarnos con la energía nuclear si queremos tener energía pero hay otras posibilidades y son eh, es decir, posibilidades que están a nuestro alcance posibilidades eh, que han tenido ya ciertos avances avances muy significativos en distintos puntos del país en distintos puntos del planeta estamos hablando de la energía eólica por ejemplo, hoy acá tenemos un día eólico Eh, tenemos viento, vientos a montones. A montones. Eh, eh, entonces, es decir, la Patagonia es muy ventosa y por, ta y por tanto la misma naturaleza nos está diciendo, nos está gritando: eh, eh, utilicen otro camino, no no caigan en la trampa de decir sí a la central nuclear. Elijan otros caminos. Yo le estoy brindando el viento, pues para que ustedes opten precisamente por la energía eólica. Entonces, creo que ahí es donde está la razón mm, fundamental, ¿no? Y luego ese tipo de energías renovables no son energías contaminantes, no son energías peligrosas, son energías que limpias. Y entonces me parece que eso es lo fundamental. Acá andamos todos con el número 4, pero volvemos enseguida para que nos cuenten qué otras formas de energía hay si aprendemos a mirar el aire, el mar y el sol. Volvemos antes de 4 minutos. Voces de las grutas frente al mar y la explicación de por qué rechazan una central nuclear china. Yo soy Mirta Carvajal, soy bióloga, trabajo en temas de conservación de fauna y de la calidad de vida de esta zona maravillosa en la que estoy viviendo desde hace 30 años y me opongo a la instalación de la planta nuclear porque me parece que no tenemos derecho ninguno de nosotros a dejar esta herencia desastrosa de sustancias tan contaminantes a quienes ni siquiera vamos a conocer que ni siquiera podemos imaginarnos eh, cómo, cómo entenderán nuestro modo de vida y por lo tanto creo que eh, hay que crecer y desarrollarnos de un modo sustentable y que nuestra herencia sea verde y cristalina Decimo www.lavaca.org Decimo Senado informa Profesionales expusieron acerca del rol del derecho civil en plena globalización. Daniel Salvador participó de las Jornadas Nacionales de Derechos Civiles en el Teatro Coliseo Podestá, junto al titular de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, al Ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari y al Secretario General de la Municipalidad Platense Javier Morroy. El vicegobernador destacó que participar de la ponencia es una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre el Estado y el individuo libre que lo integra. Hay que ir adaptándose a las nuevas realidades de los tiempos, a los avances tecnológicos y a las nuevas visiones. Estuvieron presentes el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Vicente Atela, y el jurista especializado en Derecho Civil y Técnica Legislativa, Luis Leiva Fernández. Ingresa a www.senado-medio-ba.gov.ar O buscanos en Twitter como arroba senado-ba Y entérate al instante toda la información de la Cámara Alta Bonaerense Desde la dirección de prensa Senado informa Cuando sea grande quiero ser como mi abuelo Y tener un kiosco de diarios y revistas Y la misma pasión por el trabajo Y que seamos muchos como mi abuelo Que elijamos levantarnos de madrugada a esperar los primeros ejemplares del día y que con esfuerzo y trabajo mantengamos la economía del sector y del barrio. Eso es ser grande para nosotros. Exigir que el mercado de diarios y revistas sea democrático y que mediante una ley se reconozca y proteja el trabajo de canillita frente a la concentración. Diario, diario. Más comunicación, más democracia. www.revistasculturales.org.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 Esto no es un programa de radio, esto es de simón ...y hoy estamos hablando en un día eólico... ...como bien recién acaba de definir el padre Luis García... ...en un día eólico en Viedma estamos charlando sobre el proyecto oficial... ...de la provincia y del gobierno nacional... ...de instalar una central nuclear en Río Negro... ...cosa que fue rechazada por una multitud de asambleas... ...y por eso estamos con Fabiana Vega, con el padre Luis García y con Andrés Dileo, el ingeniero Andrés Dileo, charlando sobre esta experiencia de una sociedad que de golpe dice no. Además, el símbolo es no. Así es, clarito. Uh -huh. Vi ayer un, un puente donde dice no es no. Me sí. sí. pareciera que no no está claro que no. ¿No? Para los, sí. bueno, para los gobernantes uh -huh. pareciera, o para los impulsores de este proyecto. Para la gente ya lo tienen realmente asumido. ¿En qué te hace pensar eso, Andrés, con respecto a que estamos con gobernadores, presidentes, diputados, concejales y demás, pero que les cuesta entender algo que la comunidad está planteando? ¿Qué, qué pasa con eso? Bueno, en realidad es algo que les cuesta a muchos políticos en muchos países, digamos, del mundo, fundamentalmente América Latina, es eh, el hecho justamente que la, la sociedad se organice deje de, digamos, su, su lugar de comodidad o, o de resignación. Por, por ahí creo yo fielmente que la gente en muchas cuestiones de estas, de participación ciudadana, de compromiso con el lugar de uno, con lo que es de todos es como que se ha resignado ¿no? a través de los años decir, bueno, ya está todo hecho ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo cambiar yo desde mi lugar? ¿todo esto? ¿qué tengo que ver? o si sea, yo no sé nada de esto. Y, y, y bueno, hoy al menos en nuestra sociedad eso se empezó a ver con esta manifestación enorme en contra de, de la instalación de este proyecto que yo no, no a mis 37 años no tengo registro ...que haya habido un evento de esta magnitud en Vierna ...por una cuestión potencial... ...como la instalación de una central nuclear a futuro... ...la verdad que no tengo registro... ...es un hecho que es realmente... ...muy, muy importante... ...eso por un lado... ...y por otro lado... Eh, ...hay que tener muy, muy en cuenta también... ...que todo esto... ...por qué, digamos... ...la pregunta era... ...por qué los gobernantes siguen insistiendo con esto... ...bueno... Hay muchos de estos convenios que en realidad nadie sabe realmente qué es lo que se ha firmado, pero justamente con la comunidad china en particular y con estas empresas chinas, hay muchísimos de estos convenios que se han firmado ya años anteriores, y se en el gobierno anterior y se siguen en este gobierno, de proyectos que están relacionados con cláusulas especiales que dice que si uno de todos esos proyectos, pues en realidad acá estamos hablando de dos centrales nucleares pero también estamos hablando de las dos represas en el río Santa Cruz proyectos de soja este, por supuesto explotación eh, petrolera a través del fracking, bueno, son muchos estos convenios de supuesta cooperación con China que se han firmado y que como bien denunciar Pino Solana y, a, y alguna gente que está muy bien informada, hay cláusulas cláusulas gatillo que le llaman que si alguno de estos proyectos se cae se caería la financiación para todos los demás, entonces uh -huh. por eso es que los gobernantes, sean gobernador, intendente, concejales que estén interesados digamos, en algunos de estos negocios, empujan tanto para que se lleven a cabo sin tener en cuenta justamente a lo gente. que el pueblo claro. opina ¿no? claro, y ahí es interesante señalar que ahí no hay grieta justo en estos temas, el gobierno anterior y el gobierno actual están impulsando este tipo de modelo de desarrollo que en algunos casos como en Río Negro la sociedad parece estar eh, cuestionando. Sí, hay una continuidad entre gobiernos. En esto no hay partidos políticos eh, que se que escapen a esa continuidad. De hecho, yo creo que si quieren continuar o quieren acceder al poder, tienen que, tienen que hablándolo eh, concretamente, tienen que transar, eh, <coughs> tienen que suscribir o, o confirmar que van a suscribir a, a esos convenios. Y, de hecho, el gobernador... Ha, ha manifestado que retrocedía por momentos y por momentos ha, ha dicho que, que no, que va a avanzar que, que se justifica que la gente tiene que aprender o tiene que entender o no sé qué eh, no sabe muy bien qué decir en realidad no están acostumbrados a ser cuestionados en su accionar eh, no estamos <coughs> nosotros tampoco acostumbrados eh, no en lo personal pero sí eh, digamos en el, en el colectivo no estamos acostumbrados a ejercer de ciudadanos Eh, y estamos aprendiendo y está, está bueno que eh, dejemos de delegar lo que nos importa y en este caso, como decía el Padre Luis, en este caso es la vida lo que nos importa es la vida, bueno, dejemos de delegar qué va a pasar con nuestra vida, con la vida de las generaciones futuras en manos de gente que, que está obviamente haciendo solamente su, su negociado personal Fabiana Vega, el padre Luis García y Andrés Dileo nos están hablando sobre cómo hizo la sociedad de Río Negro para detener el proyecto de central nuclear China en la provincia. Y Luis, desde tu rol de párroco, ¿cómo ves a la gente? El hecho de participar en una asamblea, venir a hacer marchas como han estado haciendo y demás, ¿cambia en algo a las personas a, y a la comunidad? Por supuesto que sí, yo te digo... ...que Viesma no es lo mismo... No, ...la Viesma de hoy no es la Viesma de hace dos meses y medio... Ajá. ¿Eh? ...ha cambiado pero un montón... ...es decir, y eso se nota... Eh, ...en ese espíritu mucho más crítico... ...por parte de la gente... ...en ese deseo ahora ya... ...de encontrarse para hacer, para luchar... ...para ir haciendo que este caminito... Eh, ...se vaya fortaleciendo... ...eso nos lo estamos encontrando todos los días... ...porque cuando se hizo la primera asamblea... ...después vinieron otras muchas más... ¿Eh? Y también la participación se fue manteniendo, es decir, una participación bastante grande y bastante, y bastante activa. ¿eh? Y de hecho, bueno, nosotros esperamos que después de la marcha del 9 de agosto, que esta asamblea se siga realizando, ¿no? Es decir, porque la gente, vemos que la gente tiene ganas de participar, la gente tiene ganas de hacer, la gente eh, como que ha visto que cuando nos unimos, eh, cuando juntos reivindicamos, cuando juntos luchamos, como que nuestra voz tiene fuerza y esto me parece que es algo significativo, que en la provincia de Río Negro no era muy común. Ajá. Quitando, es decir, sacando un poco eh, los sindicatos, ¿viste? La, las movidas que había a nivel de gremio y tal, eh, yo creo que la, la parte de, de, de es decir, esta lucha que estamos llevando a cabo, como que lo significativo es que eh, era más como una especie de movimiento del pueblo, de movimiento de la gente, ¿no? Entonces como que la gente se ha envalentonado, y eso es bueno ahora Andrés, mucha gente dice eh, pero en esta época que falta trabajo esto sería una opción, conocemos ese tipo de discurso pero me gustaría que vos plante, nos plantees cómo contestan a eso, a esa situación de casi extorsión de para que haya trabajo tiene que haber energía nuclear para construir y demás ¿hay otras variantes? sí, bueno, ahora pareciera ser por los discursos de los gobernantes y los impulsores de este proyecto la energía nuclear va a solucionar todos los problemas de desempleo ¿no? de todos los lugares es realmente una locura En primer lugar, por supuesto, hay variantes, hay muchísimas variantes, y dejando de lado, porque si no podríamos estar mucho tiempo hablando de las distintas opciones, si vamos a las opciones de generación de energía eléctrica a través Ajá. de otro tipo de tecnología, o sea que nos centramos en el plano energético, las opciones son muchas, y eh, ni siquiera eh, estamos hablando solamente de la energía eh, ...eólica o solar... ...que son las más nombradas... ...también hay una energía muy importante... ...y que eh, en realidad también... ...derriba alguno de los caballitos de batalla... ...de esta gente que dice... ...bueno sí, el viento sí, está bien... ...pero el viento a veces no sopla... ...y de noche no hay sol... ...entonces es una energía intermitente... ...si bien es cierto pero no por ahí como ellos la, la pintan, eh, hay una energía que es la mareomotriz o la undimotriz, que es la energía aprovechable del mar, eh, a través de la diferencia de mareas en el caso de la mareomotriz, o la undimotriz a través de la energía, digamos, proveniente del movimiento de las olas, que es eterno. O sea que estaríamos justamente ante una posibilidad de generar energía eléctrica ante las 24 horas del día, como lo hace las centrales nucleares. Acá, eh, y en realidad justamente un parque eólico, un parque de energía solar fotovoltaica, eh, o, o digamos justamente estas, estas nuevas energías mareomotrices o undimotrices, nuevas energías, acá hay muchos países que ya las están implementando hace muchísimos años, generan muchísimos puestos de trabajo y en general mano de obra local, eh, o al menos nacional, con posibilidad de desarrollar talleres de capacitación. ¿Por qué? Y porque no es, no, es, no es tan complejo y tan problemático como, digamos, la gestión de una central nuclear, ¿no? es Otro tipo de energía, los riesgos son otros, no se puede comparar una cosa con otra. Y el desmantelamiento, porque todo tiene su vida útil también, estas otras tecnologías también tienen su vida útil. Eh, bueno... Eh, no es tan tan dramático tan problemático y genera muchísimos puestos de trabajo también hay muchos ejemplos en el mundo eh, de, est de estos casos o sea que en realidad la generación de trabajo tampoco sería en este caso digamos eh, una cuestión eh, fundamental digamos. la extorsión del trabajo es lo que nos están contando Andrés Dileo el padre Luis García y Fabiana Vega como hemos hablado también en otros programas con Pablo Palicio Lada, desde Chubut, la idea de la energía renovable no es que sea manejada monopólicamente o por grandes corporaciones, sino por las comunidades, de modo descentralizado. Ese es el gran debate que se viene. Pero mientras tanto, ya volvemos, porque nos van a contar cómo detuvieron también en Río Negro un proyecto de soja transgénica y además el significado de que la gente, en lugar de delegar se haga cargo de lo que quiere y de lo que no quiere desde las grutas las voces que nos explican por qué la gente salió a reclamar contra la instalación de una central nuclear mi nombre es Hugo de soy ingeniero civil trabajo en la actividad privada y no quiero la central nuclear porque no quiero eh, que se hipoteque el futuro de, de la gente en la zona donde vivo yo también elegí vivir en esta en este lugar como mi lugar en el mundo y además porque estoy convencido que ha cambiado la matriz energética y están eh, reconvirtiendo todo esto que es contaminante en energías renovables y que permitan una continuidad futura. Decimo.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 o sea... El Grito Pelado. Seguimos en El Grito Pelado, este segmento musical de Décimo. Y les voy a presentar ahora a un tipo que, por un lado podemos decir que es, que es famoso o bastante conocido, y por otro podemos decir que... Continúa siendo como un secreto a voces ¿No? Estoy hablando de Adriana Bonicio Y Adriana Bonicio, claro... Su condición de, de famoso, por decirlo de alguna manera, eh, y con todo el respeto, ¿no? No estoy, parece que lo estoy insultando, diciendo esto, eh, tiene que ver con, con que bueno, formó parte de aquella trova rosarina que, que desembarcó en, en Buenos Aires en los años 80, de la mano de Juan Carlos Baglietto. ¿no? Juan Carlos Baglietto fue el gran difusor de obra, de la obra de. de autores como ...Adriana Bonicio, Jorge Mole, o, ...o Rubén Goldín... ...por nombrar algunos de, de, de los... ...o Lalo de los Santos también... ...bueno, quienes formaban parte de aquellos... ...aquellos músicos rosarinos... ...que, que difundió Baglietto... ...cantando sus temas... ...Adriana Bonicio... ...lejos de quedar... ...atado a aquella... A ...aquella nostalgia... ...siguió componiendo... ...y muy bien... ...hermosos, hermosos temas... Acaba de sacar un disco que se llama La Madre de Todas las Batallas. Y a pesar de ser rosarino, es muy, muy interesante la mirada que tiene a Bonicio sobre Buenos Aires. Justamente, quizá no a pesar de, quizá por ser, por no ser de la ciudad, por ser alguien que, que ve como con cierta distancia y puede... A veces hay una distancia necesaria para ver cosas que alguien que está inmerso en una realidad no puede ver. Eh, escribió, escribió muchas de las mejores postales porteñas eh, de los de las últimas décadas. Adriana Bonicio, como que desde aquel noche en Constitución que cantaba Juan Carlos Baglietto, hasta este un Atril para Buenos Aires Que abre este nuevo disco de Adriana Bonicio Que se llama La madre De todas las batallas ¿Eh? escuchen, escuchen esto Una tril, su partitura no sea la oscura, verdad velada de este infeliz. Estoy cansado de haber hablado, fumado dado tanto de mí, que hay un servicio propio y argento, que grita al viento no hay por venir. vuelto malo, voy a matarte en un souvenir, esta canción de amor y veneno, cuando la escuche se va a mentir, vivo mareado como un pescado que enamorado busca en el reel, Dios de los cielos mordito anzuelo, la pesadilla del mes de abril. Fielos astres y un alfiler La luz bendita de una virgencita Me dijo vas a vencer Estoy cansado de las ciudades Que echan sus hijos sin presentir La ropa lista de los tres tanistas, No te deja nunca sin Para rayos de azúcar gris Electrifican la cocaína Y el rey del mundo va a destruir Están borrachos los marineros Que han incendiado el club de París Han decertado noches sin luna Hasta que paguen lo que rompí Estoy cansado de haber hablado Fumado, dado tanto de mí Que hay un servicio propio y argento Que grita el viento no hay por venir que grita el viento no hay por venir, que grita el viento no hay por venir. Esto fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo. El horizonte, el sol, el aire. Decimo. Creemos en dioses que existen. Decimo. Un, dos, tres, Río Negro le dijo no a una central nuclear, incluyendo por supuesto a las grutas. Estamos escuchando las voces que nos cuentan cómo fue. ...que decidieron esa actitud. Bueno, yo soy Patricia León, yo soy ingeniera civil... ...y, y me pongo a la instalación de la central nuclear... ...en las costas del Golfo San Matías... ...porque además de que todo el mundo ha dicho... ...razones eh, valederas a las que adhiero... ...creo que sería un, un sinsentido... ...desde el punto de vista eh, económico y social y porque fundamentalmente eh, no apoyo ninguna actividad humana que no sea sostenible en el tiempo. De Sismu, hoy en Viedma, Río Negro, en un día eólico, como bien dijo el padre Luis García, un día de mucho viento, cosa que pasaría a demostrar la hipótesis de que existen otras formas de generación de energía, sobre todo para una provincia, que se ha levantado a rechazar el emprendimiento nuclear que propusieron los gobiernos provincial y nacional y la, bueno, con cantidad de movilizaciones, de asambleas. He visto una provincia activísima. Ustedes me decían Viedma, pero en general es una novedad este tipo de, de ¿cómo llamarlo?, de articulación de distintas asambleas que, que por distintos casos encontraron una cuestión en común. No, no es una novedad. De hecho, las asambleas ciudadanas están articuladas desde hace muchos años por distintas cuestiones en todo el país. Y lo que ahora es, se han fortalecido los, esos lazos y lo que nos permite estar como más en asamblea permanente, como dijo ayer un, asamble, un asambleísta, es, por ejemplo, contar con WhatsApp u otros medios Ajá. que en otros momentos no contábamos. Pero sí que las asambleas ciudadanas vienen activas desde hace muchos, muchos años por el tema de la soja, por el tema de la minería, por el tema de... Hagamos ese repaso. A ver, ¿con qué temas, en general, Río Negro ha comenzado a hacer este tipo de, de replanteos a lo que es el modelo productivo? La eh, soja, me decías. Con el tema de la soja, porque ya hubo un acuerdo con China de estas mismas características, anunciado del mismo modo que este acuerdo, ¿sí? Para por 320.000 hectáreas de soja en Río Negro, fue un acuerdo anunciado en 2010. Hablamos de soja transgénica con las fumigaciones y todo lo que implica. ¿no? Sí, así es. Eh, y además el préstamo, la concesión de puerto por 100 años, del aeropuerto, aeropuertos por por por la misma cantidad de años, renovables y demás. Y en definitiva, el, el análisis era, más allá de la cuestión transgénica de la soja o del agrotóxico y demás, era eh, ¿qué, qué beneficio recibimos. Estamos dando todo, estamos dando la tierra, estamos dando el agua, estamos dando los técnicos, incluso los técnicos se ponían a disposición de la empresa estatal china. Eh, estamos dando un puerto, un aeropuerto, eh, y, y encima era como que nos endeudábamos nosotros por... no, no, era ese de acuerdo perfecto, fue increíble digamos. era un, un, un contrato absolutamente leonino y muy claro para el común de la gente eh, era desopilante leer ese acuerdo y bueno, ese acuerdo también eh, provocó un rechazo muy grande eh, en los productores en los agricultores familiares eh, en la población pero no tanto en la población urbana por ahí como, como este acuerdo de, preguntó, de y se logró frenar se logró frenar. Ah, bueno. Se esto muestra frenar. también la, la potencia social de la gente cuando toma decisiones en conjunto. Vos decías, no, no fue tanto la parte urbana la que intervino. Sí, en la parte urbana, en eh, digamos, éramos eh, minoría de algún modo, no éramos muchos, pero teníamos todo el respaldo de los productores eh, y teníamos esto, es decir, a los agricultores familiares, a las escuelas agrotécnicas y demás, que estaban totalmente eh, en oposición a ese acuerdo y que no tenían, en ese sentido, no, no tenían, este no había dudas. De hecho, a nivel local, la, por ejemplo, la escuela agrotécnica local eh, dejaron directamente de ir los funcionarios provinciales porque era tal el rechazo de los estudiantes secundarios que era... Eh, no no se callaban nada, no podían entrar a la escuela los funcionarios, era así muy muy fuerte. Estamos hablando con Fabiana Vega, con el padre Luis García, con Andrés Vileo sobre cómo Río Negro se planta frente al tema del de proyecto de una central nuclear. ¿A qué le ponemos fichas? ¿La van a hacer o no la van a hacer? ¿O qué, qué, qué, ¿Cómo termina esta historia? Yo creo que no, yo creo que no se va a hacer. En primer lugar porque el mismo gobierno de la provincia ya ha visto cuáles son los costos, ¿eh? los costos políticos. Y entonces como que ya eh, ¿viste? le han tomado miedo a seguir con el proyecto. De hecho, en estos momentos están diciendo que la planta no se va a hacer, ¿eh? ya que la gente no la quiere. Nosotros tenemos nuestras reservas también frente a esas afirmaciones que se hacen... ...y entonces también puede ser un juego... ¿eh? ...un juego de cara al escaparate ...un juego de cara a la gente... ...esto es muy común... ¿viste? En, nuestro, ...en nuestros políticos... ...es decir... Eh, ...decir en un momento concreto... ...lo que la gente quiere escuchar... ...y cuando pasa ese momento concreto... Eh, ...después decimos lo que lo que queremos... ...porque la democracia por desgracia... ...acá para muchos de nuestros políticos es... ...es decir, a mí lo que me legitima... ...estar en el poder es el voto de la gente... Tú me votas y después yo ya estoy ahí en el poder y entonces hago lo que quiero. Es que vos, esa... Claro, exacto. Sea, el votado tiene el concepto de que hace lo que quiere. Exacto. Y eso no es así. Es decir, en una democracia, en una democracia de hecho, yo voto, pero precisamente porque emito mi voto, porque te elijo, es por lo que yo tengo que hacer también un poco de supervisor. Y claro. tengo también que hacer un seguimiento para ver si realmente estás haciendo aquello que dijiste que iba a hacer o te fuiste por otros caminos. Que lo, por lo general lo que ocurre es esto. Es decir, una cosa es el plan que se vende o el proyecto que se vende de cada una elecciones y luego el proyecto que se realiza. Y si tú agarras el proyecto que se presenta o que se vende antes de una elección y luego el proyecto que se concreta, es totalmente distinto, totalmente lo está pasando bien. a nivel nacional, está pasando en las provincias y por lo tanto la gente tiene el derecho y también la obligación de decir no esto dijiste que no y es no, y por lo tanto eso es construir realmente democracia pero es perfecto lo que decís Luis, es un derecho y también es una obligación, incluso constitucional hay un deber de defender ¿Para? estas cuestiones y no, no quedarse callado, ahora yo tengo un asombro que es el siguiente Andrés hablé con algunos políticos aquí y si la asamblea no era la que paraba el carro nadie cuestionaba el proyecto de central nuclear ni oficialistas, ni opositores ni de arriba, ni de abajo, ni de ningún lado es raro porque a la vez a lo mejor esa central no se hace por la reacción social eh, nosotros estamos plenamente convencidos que se eso, hacía de, de cabeza? o sea, si no, no logramos conformar esta asamblea sumar la gente, <risa> movilizar a la gente y, y realmente fortalecer estos lazos con otras asambleas que si bien algunas se formaron después incluso que la nuestra este, incluso algunas después que la nuestra algunas como decía Fabiana ya estaban trabajando hace años pero por ahí algunas eh, han resurgido digamos con esta cuestión indudablemente eh, se hubiese seguido adelante con este proyecto justamente Creemos que ellos tenían, nuestro gobernador principalmente, tenían la cabeza de que la gente no se iba a mover, no se iba a levantar, y justamente fue, de hecho, desde China mismo anunció con bombo y platillo la instalación de esta central nuclear sin un previo debate sin una previa información y sin digamos tener en cuenta la, la participación de la gente realmente una locura o sea una irresponsabilidad y digamos y un grado de, de impunidad eh, no solamente de nuestro gobernador sino digamos de todos los que lo acompañaron en este proyecto de que la cosa se sí iba a hacer y bueno se encontraron realmente con, con una oposición de los, de los vecinos de las asambleas que dicen no a este proyecto Río Negro sigue diciendo no a la planta nuclear y sí a la vida. Eso es lo que hacen las sociedades cuando están en movimiento. lavaca.org